que se talía. ¿Cómo anda? Buen día. Bien. Martín, bueno, ¿pudiste dormir? Sí. Un poco. Ya. Ya sacé poco. Y hemos estado esta tarde viendo un poco los, los resultados y hablando con, con los distintos este, dirigentes y con los intendentes que habían ganado. garado. Fue mm. la verdad que con muchas las localidades que que se logra recuperar la jornada de ayer muchísimas eh Así que, bueno, le damos a, a todos para, para felicitarlos, nos quedaron todavía algunos que no pudimos conversar, mm. eh, pero bueno, te imaginas que en cada una de las localidades que ganaron hay una euforia este, tremenda, en algunas localidades que nunca habíamos administrado, y bueno, y a partir del 10 de diciembre vamos a estar administrando prácticamente la mitad de las localidades de la provincia, porque ¿Eh? ya prácticamente doblamos la cantidad de intendencias. Claro. Tenía. Sí, eh, hubo paridad, eh, bueno, se notó a nivel provincial. Martín, ¿y qué, qué le faltó? Eh, porque faltó poco, dijo para que vos seas gobernador. Eh. Nada faltó, nada, Pali. Nada. La verdad que nosotros, ¿qué te puedo decir? Muy satisfechos por, por, por la campaña y por la, la recepción en todos lados, con mucho respeto, con mucha calidez. Eh, en cuanto a la elección, hicimos la, la, la, la mejor elección que la recuperación de la democracia, está claro, ¿no? Sí. Eh, digamos este el, el mejor la, la mejor diferencia la tenía la del 83, que eran 8 puntos, eh, pero en aquel momento el justicialismo había sacado el 40% y nosotros el 32. Y el piso más alto la tenía la del 87, donde también Papá fue candidato. Eh, mm. Ahí habíamos sacado el 41 y, y moneda y ahora superamos el 42%. Pero bueno, cinco puntitos nos, nos separaron de, de, de poder transformar este lo que en algún momento fue, fue un sueño personal y que ya se había convertido en un objetivo colectivo. En, en, bueno, esos cinco puntos nos, nos faltaron. Como te decía, mejoramos a nivel provincial por muchísimo margen. Eh, logramos ganar muchísimas localidades importantes. Martín, y Martín, ¿y de ahora? ¿Cómo, cómo, bueno, cómo te imaginas eh, vos, eh, como dirigente acá de la provincia de La Pampa, has quedado bien posicionado? Sí, bueno, ahora a seguir un poco con los análisis y demás, y a descansar un poco, porque la verdad que que fue muy intenso esto. Es una, uh -huh. es una competencia muy despareja la de la de estar enfrentando a, al justicialismo pero también con la satisfacción que, que hablábamos anoche con, con, con el gobernador eh, con el, para felicitarlo de, de que sigamos cultivando en la tampa esa sana convivencia eh, porque fíjate que en el marco de la campaña no hubo descalificaciones, no hubo agravios eh, digamos este, todo fue en el marco de del de mayor respeto y por supuesto cada uno plantea sus, sus, sus miradas eh, en cuanto al camino que tiene que recorrer la provincia mm. y ahí sí que tenemos eh, diferencias en pero eh, nunca nunca digamos, caímos en, el, en ese otro terreno en el que este, no hay que caer y eso hay que buscar preservarlo mucho la provincia de Eh, martín ha bueno. hecho ha hecho análisis del corte de boleta que hubo eh, sobre todo en algunas localidades bueno acá en santa Rosa también en algunas localidades fue importante el corte eh, ahora en otras eh, el corte fue a favor de la fórmula provincial uh -huh. hay muchas localidades donde hay digamos este corte de boleta significativo a favor de la fórmula provincial con la cual Digamos, no tengo todavía el análisis pormenorizado, pero bueno o son sea, situaciones que, que, que se dan digamos, este, en, en una provincia que, que, que es tan diversa en sus características, en sus mm -hmm. ya tendremos tiempo para hacer el, el análisis más fino, pero eh, sí, en algunas localidades eh, digamos, han valorado mucho las gestiones locales, las gestiones de los intendentes, y le han un mayor apoyo que a la Fórmula Provincial, pero en muchas otras, te vuelvo a decir, eh, ha ocurrido lo opuesto. Claro. Eh, y eh, en esa, en esa este, contraposición entre gestión local o candidatura local y crisis económica, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué análisis hicieron? O si lo hicieron, o, o lo están haciendo. ¿Qué sí. influyó más? No, no sé qué influyó más. Eh, te vuelvo a decir, eh, todavía seguimos analizando los los resultados, eh, digamos, hoy seguramente nos sentaremos con, con, con quienes nos han acompañado, mm. con los equipos y vamos a profundizar los análisis, pero evidentemente el concepto económico digamos, ha, ha tenido algún tipo de relevancia y, a la preocupación central que nos plantearon los mm. en absolutamente todos los lugares. Digamos, este de precios a esta dimensión de los Pantes que afecta a todos, afecta al que sueldo, al que tiene una juzgación, al que pensión, sí. pero había también otras otras tantas inquietudes, vuelvo eh, a decir, la Pampa tiene una geografía muy intensa y, y las realidades son muy bajas. Sí. Eh, ahora, justamente por el hecho de haber estado recorriendo durante tantos años esa geografía y haber ido tantas de a cada localidad, bueno, eso nos dio un reconocimiento muy alto de parte de los vecinos, muy muy alto eh, y que en todos lados, eh, más allá de si nos acompañaban o no nos acompañaban con el voto, nos recibían con enorme respeto y con muchísima calidez. Martín, las dos últimas que te hago la elección en Santa Rosa, torroba perdió ahí menos que vos con Silioto eh, con Dinápolis, ¿Cómo, ¿cómo lo analizás? Bueno, sí sí este, creo que terminaron a, a, a cuatro puntos y, uh -huh. y la diferencia es que, que digamos, nos saca el, el gobernador es un poco mayor eh, pero sí sabía de, de antemano que Por lo menos este, se comentaba en los pasillos de que había algún sector del de justicialismo no conforme con la gestión local uh -huh. y que lo iba a acompañar al gobernador pero no no nos iba digamos este y lo acompañará francisco y cuando ellos están están los números uh -huh. Eh, eh, y la última Martín, eh, de qué lado te va a encontrar eh, octubre, en octubre, eh, ¿qué, qué posición tenés con respecto, bueno, a la interna de Juntos por el Cambio, eh, a lo que no, viene no, todavía no, no, no, no, no estamos ni pensando en eso cuando mm. nos preguntaban en la campaña qué veíamos hacia adelante y qué posicionamiento mm. nos como a nivel nacional, nosotros decíamos que estamos 100% enfocados en, en el trabajo que, que hay que hacer en la pampa que era mucho Eh, así que, ahora te digo exactamente lo mismo. Primero analizaremos eh, en detalle qué es lo que ocurrió este, en la provincia de La Pampa, en cada una de las localidades, y después este, habrá tiempo para, para enfriar un poco las ideas y, y mirar hacia adelante. Eh, eh, Martín, y la última que te hago, te agrego una más. Eh, ¿Hay un recambio generacional en la UCR con estos resultados? Bueno... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, este, porque hasta ahora hablamos mayormente de los resultados provinciales, de iniciatorios, mm -hmm. más pero, eh, fíjate que este, han ganado enteramente jóvenes, sin la piedra en realidad, sí. muy jóvenes. Eh, por ejemplo, iba un que era en el eh, digamos en, en Ceballos que era un chico muy joven muy preparado que es Juan Cruz Vega eh decir el repaso. Eh, sí, incluso bueno, la pro la propia Mónica Coruche digo también. No, no, por eso sí. para, pero a ver, eh, primero arran arrancaba por los, los nuevos. Los nuevos, ¿no? claro, sí. Este, en en Luigi Gustavo Salvador uh -huh. en, en la era Fedor o un chico este, muy joven eh Digamos, este, estoy haciendo el repaso, estoy viendo el pueblo por... Ah, Espalera, que no Damián León Escureo. Eh, eh, digamos, tenemos candidatos jóvenes en muchos... Bueno, estoy obviamente olvidando localidades, pero el Rancuy que sigue gobernando, este, un intendente que, que es muy joven... Mm -hmm. eh, digamos, y los que mencionabas vos todos sí. los que ya venían en funciones que son también tremendamente jóvenes el caso de Mónica, el caso de bueno, de Abel, el caso sí. de bueno, de, de tantos otros que, que, que vienen gobernando y que, que, que es una vigencia muy muy joven Gustavo Barreiro en Natalí Barroca eh, el Pato Bolino en el Embajador Martín eh, Gora Galotti en, en la Rodey, que es una tremendísima elección eh, pero bueno, digamos, hay, hay evidentemente un, un recambio este, generacional en el radicalismo y han ganado intendentes jóvenes también en, este, eso que eran candidatos de Juntos por el Cambio pero que digamos, este, simpatizan con el PRO claro. este, mm. por ejemplo eh, eh, Leo Monsalve allá en 25 de mayo Bueno, en fin, hay, hay una camada sí, de gente muy jóvenes evidentemente hay, hay un proceso generacional en marcha y hay que ayudar este a consolidarlo, ¿no? Este, a consolidarlo, pero sin olvidarnos de, de aquellos dirigentes que tienen más experiencia y que han hecho un tremendo aporte en el marco de esta campaña y hay muchos interventes con mucha experiencia que han podido retener sus localidades. Bien, Martín, eh, no sé si quedó algo Para completar, sino gracias como siempre por estos minutos con Carmes. No, no, no, no. A agradecerles a ustedes, ¿eh?